Lo que llega ahora es Mike Stern, tiene disco nuevo, se llama Trip. Lo empezamos a presentar la semana pasada. Hemos hablado hasta el cansancio de este gran guitarrista que ha estado ya varias veces en Bahía Blanca. Esperemos que tengamos la posibilidad de volver a verlo.、Eh, Dennis Chambers, Lenny White, Dave Wakel, v i c t o r g u t e n Jim Beard, Bob Franceschini, Randy Brecker, Bill Evans, Wallace Rooney. Uh, Gio Moretti como vocalista, Lenny Stern, Arto t u m b o g j a z i y j a n en fin, estos son algunos de los músicos que forman parte de este nuevo disco que se llama Trip, como les dije, y que tiene la particularidad de no ser solamente viaje, una traducción posible, sino también tropezón、eh, o tropiezo. Y, y yo creo que viene por ahí porque.、Eh, Al menos yo no sabía, é l había tenido un accidente muy importante, estar en el año pasado, el a ñ o a principios de este año, que implicó la fractura de sus brazos e i n c l u s i v e tuvo que ser sometido varias veces a una cirugía muy importante de su mano derecha, en la que había perdido o b u e n prácticamente toda movilidad y a fuerza de. de La medicina, a fuerza de la práctica, a fuerza de tesón y de voluntad y de ganas de superación, bueno, nuevamente está en la escena tocando、eh, al nivel que lo hacía antes. Tiene 64 años, Esther, una trayectoria brillante con bueno, figuras tan importantes como Mal Davis, Stan Getz, Bloods e and a t e a r s Jaco Pastorius, Randy Breaker, Bob Berg, en fin. Los discos del é son por todos conocidos. Este material lo presenta con los músicos que les conté y del que vamos a escuchar los temas Blueprint y luego I Believe You. Disco nuevo del guitarrista Mike Stern se llama Trip, y del mismo los temas Blueprint y recién I Believe You. Disco también de Charles Lloyd con su nuevo cuarteto, Charles Lloyd New Quartet. El disco se llama Passing Through, es más de lo que siempre ha hecho Charles Lloyd, un saxofonista de la vieja guardia. Tiene casi 80 años, este, natural de Memphis. Hoy hablamos, abrimos el programa hablando de Memphis, presentando el disco nuevo de Deep Bridgewater. Y bueno, volvemos a Memphis ahora, pero para hablar de Charles Lloyd. Este, insisto, saxofonista、eh, émulo en algún punto de John Coltrane, que tiene bueno, raíces africanas, cheroquis, irlandesas, mongolesas. Cuando uno busca、eh, material biográfico sobre Charles Lloyd aparecen todas estas cosas. Y por supuesto que hay que decir que、eh, es esos. Músicos, esos saxofonistas que vieron en vivo a Lester Young, a Billy Holiday, a Charlie Parker, bueno,、eh, indudablemente una carrera formidable. No tenemos tiempo hoy para desarrollarla, los invito a escuchar una de las canciones, pero antes, claro, les cuento que los músicos que participan de este material son Ruben Rogers en el bajo, Eric Harlan en la batería, Jason Moran en el piano. you <laughs> t o d o de Charles l o w d New Quartet, en vivo, Passing Through, se llama este nuevo disco, nuevo material, el tercero. En muy poquito tiempo tiene 79, Charles l o w d y sigue vigente como hace ya 50 años. El tema era: ¿Cómo How You, Can I Tell you? ¿Cómo puedo contártelo?